Fins demà! Sanango. Una noche lo arrestaron Hicieron con el escante Lo humillaron, lo escupieron Destrozaron su semblante Luego lo llevaron A crucificar Nunca dijo nada se dejó matar, pero al cabo de tres días, se regaron los rumores, que lo vieron caminando, con los mismos seguidores, unos se llaman Mesías, otros el gran adorado, el que todo lo sabe, y perdonan tus pecados. La Biblia dice que murió por todos nosotros la cruz del Calvario, pero resucitó de entre los muertos y ahora vive para siempre. Lo quisieron aprender, con espadas y con palos, lo vinieron a aprender. Cante poderoso, es mi Señor Jesús, Cante poderoso, eres mi Dios. Lo llevaron al concilio, Judá fue quien le entregó, antes que el gallo cantara, Simón Gato le pregunta, eres rey de los odios, él contesta, tú lo dices, y nada más respondió. La del Señor Quedo bien establecido. Corrió por mí, me perdonó, y mi pecado me liberó. Que memoria del Maestro, coma pan y beba vino. Corrió por mí, me perdonó, y todo mi pecado me libero. Él me liberó. Cristo murió De su rostro y de su voz Pasó el tiempo y se murió Ya no se oye más de él Nadie recuerda que el cantante del sabor Pasó el tiempo y se murió Ya no se oye más de él Nadie recuerda que el cantante del sabor acerca Cristo, dentro de poco pereces, canta para Cristo como lo hago yo. Canta para Cristo, es mucho mejor, si antes cantabas al mundo y no tenías a ti la al maestro, esto si es mucho mejor. a Sí, señor. Y si agradarás al señor, que él el rey de la gloria. Cuando confieses a Cristo, las cosas se cambiarán. Y en el libro de la vida, tu nombre aparecerá. Creer en tu corazón. Confiésalo. Confiésalo con tu boca. Sí, señor. Y si agradarás al señor. Nuestro Señor, bendecido yo me siento de la forma que Él me amo